Cuando puedo, entre huecos. No vamos no, a decir que es la luz mala, ¿no? No, no, no, no. no, no por no, favor, no, no. bueno, que mala por ahí soy, puedo ser peor, como decimos los femistas. n i Pero bueno, así es, llegué, llegué acá y también conmigo llegó por teléfono Marcos, Marcos de Ipenau, el compañero que se incorporó a pensar en el espacio del enredando de los miércoles, algunas cuestiones ligadas a lo sindical y además, en particular, a las reivindicaciones, a las l u c h s Y caracterizaciones gremiales más que nada del ámbito de la docencia. Y bueno, decíamos hoy, ¿no? Justamente hay. Nosotras tenemos nuestro paro en repudio a los femicidios y porque. Por ni una menos, pero en realidad antes estaba convocado a nivel、eh, local, a nivel provincial,、eh, desde l a c g t Córdoba y otros gremios, una movilización y una protesta con los ejes de reapertura de paritarias y también、eh, continuando la lucha contra la reforma previsional, armonización de la caja.、Eh, hay, de hecho, una convocatoria para hoy a las 10 de la mañana, una movilización. Y allí es donde está Marcos,、eh, ya listo ahí para marchar, aunque nos decía que la lluvia ha hecho mella en los compañeros y compañeras y todavía no es muy numerosa la concurrencia. Marcos, ¿nos escuchás? Sí, la escucho, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todos por ahí? ¿Todos y todas por ahí? Bien, bien, acá andamos, acá. Eh, a resguardo, <risa> ¿Ah, más protegida que ustedes, que parece que hasta hace pocos minutos no se sabía si iba a haber lluvia o no, ¿no? Sí, pero de todos modos, ahora se ha abierto un poco el cielo, ya, ya de paso pasamos un informe meteorológico. <risa> hace ya una horita se empezaron a ver unos claros, y... así que me parece que por el momento, bueno, a lo ver, y la jornada de movilización y protesta se va a poder llevar a cabo, pero sí es cierto que se nota. Seguramente el tema de la lluvia en que no, no es la convocatoria de otras, de otras veces. Y también hay que decirlo, lamentablemente, los métodos extorsivos del gobierno en relación a, a los descuentos por días de paro, también t e descuentan ¿no? horas de asamblea. Este, también hace mella en la convocatoria porque, bueno, es mucha plata la que se está descontando y la gente lo necesita y se le, no, se le siente en el bolsillo. Este, lamentablemente, un Estado democrático donde está consagrado por la Constitución Nacional el derecho a huelga, los gobiernos, los Estados, aplican estos métodos t o r c i d o s Pero bueno, la jornada se, se está desarrollando y, y se sigue en, en, en pie de lucha por, por la reapertura de la negociación salarial, que eso es uno de los ejes centrales de esta protesta que hoy en día está uniendo a la A la UPC contra todo el resto de la CGT Regional Córdoba. Este, ...que Ahí es interesante marcar algo: que hay alguna diferencia con la CGT Unificada Nacional, que hoy, me, justamente, miren la, contradic la contradicción, hoy se está juntando con el gobierno a, a negociar por el tema del bono. Y por, un lado la, y por otro lado, la CGT Regional Córdoba, como otras CGT regionales del país,、eh, No, no claudican en la lucha por las reaperturas salariales, no por el bono de fin de año. Entonces, evidentemente, ahí hay alguna, alguna grieta, podríamos decir, entre la conducción nacional de la CGT y algunas regionales. Por, por lo menos, lo bueno, si bien nosotros,、eh, con mucha gente de la oposición docente acá en UPC tenemos serias y graves críticas al a c c i o n a de la conducción de UPC, en este caso, por ahí, Mantienen la bandera de la repertura salarial y no han claudicado como, la, como a nivel nacional que ya plantean directamente el bono. Este, bueno, es una salida que a ningún docente quiere ni le gusta porque, digamos, nosotros venimos luchando por la repertura d e julio porque ya veníamos con con un acuerdo salarial、eh, muy poco satisfactorio y con toda la inflación、eh, venimos con una necesidad urgente de una repertura salarial para Para mejorar un poco el salario. Así que acá estamos con eso. Así es, Marcos, y bueno, claramente los docentes, las docentes y todas las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Efectivamente, los bolsillos han enflaquecido notablemente y con ellos el nivel de consumo y además、eh, esto del consumo a un nivel de acceso a necesidades básicas, ¿no? La, la, la realidad actual a s í urgente el volver a plantear cuál es el salario que necesita una familia, una persona para tener una vida digna. Eh, ¿Querés contarnos un、sí. poco qué es lo que, cómo está programada la concentración、sí. de hoy? Ay, te, bueno, nosotros、eh, con los docentes eh, con, eh, nos concentramos acá en la TGT en el Capital Malpul 30 y ahí marchamos para、eh, concluir a las 11 en Colonia y General Paz con el resto de los gremios de la TGT Unificada,、eh, de Córdoba, Suoen,、eh, el Suoem, la Bancaria, Cartagena. Y fuerza, realidad, pero de todo, modo a claro que el paro es de UPC. Los otros d r e s t o s movilizan con cuerpos orgánicos, algunos hacen un abandono de tarea. También se asustó, como convocaste a esta jornada de protesta, s q u i j é en los argentinos. Este, así que, y de ahí de c o l ó n r General Paz marchamos hasta、eh, Patio Olmos, a Boulevard San Juan y、metemos. Me acuerdo que estamos saliendo a nivel nacional, así que. Eh, p a t i o Almas b u l e v a r San Juan y、eh, b e l e Sarfiel. Donde va a ir, se va a hacer el, pequeño, el acto de la m a r c h a Así es, u n un lugar alejado de la Casa de Gobierno Provincial, que es donde esperábamos que termine, y que además, de hecho, ellos también esperan, porque nosotros nos encontramos la radio cerca de allí, ya estaba, estaba todo,、sitiado. todo vallado, sí, sitiado con esas infraestructuras que ya la dejaron montada y que impide que podamos expresar nuestro repudio, nuestras opiniones en las cercanías de la Casa de Gobierno, ¿no? Apenas si、sí、llegamos A una cuadra prácticamente de distancia o a un río de distancia, en el caso de Barrio General Paz. Sí, sí. sí la verdad que es el lugar donde lado,、eh, los trabajadores quieren ir a confluir porque es l lugar de los reclamos. Pero, bueno, vos sabés que hay una distancia entre la, los reclamos y los planteos de, de las bases y las conducciones burocratizadas que tenemos hoy en día de los gremios. Así que han decidido ahí. Ahora, en, en esto que hay mucho de pantomima en las, en las actitudes de, de las conducciones gremiales, de luchar pero no luchar, luchar pero darle un poco de aire al gobierno para que siga haciendo su j u e g o Así que han decidido hacerlo en el patio Olmos. No sé, por ahí alguno necesita hacer alguna c o m p r a en el shopping. Así es. En la vieja、no、escuela Olmos, sí,、si、es、la、relevante escuela, el lugar, que... ¿no? ¿Cuántos no, años bueno, no entramos a ese lugar por.? t <risa> o bueno, el recuerdo, ¿no? Porque también es un símbolo de,、uh -huh. de todos estos avances. Y hoy, justamente, con que volvemos a tener un gobierno、eh, netamente neoliberal, r e c u e r d o r esto como una, una gran escuela de Córdoba reconvertida en un shopping center. Este,、uh. Pero bueno, así está la. Y por otro lado, quiero decir ya para hablar un poco a, también a nivel nacional y de todo el sector de los trabajadores, este, como decía hace un rato, ya había una mesa de diálogo. Por el trabajo y la producción entre el gobierno empresario y la CGT unificada. Pero, como decía, el tema es el bono. ¿no? Ya a nivel nacional se claudicó con la idea de la r e p e r t u a de negociación salarial. Este, y así todo con un bono, los empresarios están diciendo que no están en condiciones de pagarlo. Este, así que, como siempre, el camino d e la lucha porque los sectores dominantes, como todas las veces, intentan que las crisis, Las paguemos, los trabaj las paguemos los trabajadores. Así que lo único que queda es ir intentando, s e g u ir luchando, no claudicar y l o g r a r lo que necesitamos y lo que queremos, que es una reapertura de la negociación y de la... y no un bono. Recordemos que si, Pinares, si nosotros tuvimos nuestro... aquí en Córdoba, por lo menos nuestro último aumento、eh, mísero a principios de agosto, Y si no conseguimos la reapertura de la negociación salarial, vamos a estar hasta f i n de marzo o abril con este mismo salario. Y con un panorama económico muy complicado a nivel nacional. Así que, bueno, veremos cómo se desarrolla la, la jornada de lucha y, y veremos cómo sigue eso, t si obtenemos alguna respuesta favorable del de, de gobierno. Quiero decir también, para no olvidarme, que esta jornada de lucha también está relacionada a las modificaciones continuas que se vienen dando en relación a nuestra ley jubilatoria. Acá en c o r r a en particular, pero también es un tema na nacional en relación a todas las provincias que, que aún no han armonizado sus cajas y, y ahora con esta última ley de Macri, de las famosas, esas leyes que le pone un nombre bonito, pero terminan siendo. La reparación、Estamos、histórica, dirás. ¿no? La, la reparación <risas> histórica que implica una armonización, lo que perjudica la jubilación de, de muchos trabajadores del país que están por jubilar y los jubilados mismos, como es el caso de Córdoba, ¿no? Este, que nosotros hacemos un aporte mayor del 18% y con estos procesos de armonización con el Estado Nacional.、Eh, Lo que vamos a terminar cobrando no coincide con los aportes que nosotros venimos haciendo por años y a ñ o Así es, Marcos.、Eh, bueno, también desde quienes participamos en las reuniones organizativas de la movilización de hoy a las seis de la tarde, una de las exigencias era que las centrales obreras, los sindicatos, tomaran también la consigna del ni una menos, el nosotras paramos Y el Vivas nos queremos. Así que te vamos a dejar de encargo, <ríe> que si puedas,、eh, si p u d e s observe s ahí qué, qué pasa, si efectivamente tiene su presencia de alguna manera en esta movilización, sí, no, sería, sería bastante sorprendente, pero bueno, <ríe> los aires lo han instalado mucho, pero si aparece en algún momento Esta reivindicación, esta, esta adhesión a la movilización que se estará realizando a las 6 de la tarde y el paro, además,、eh, al que nos convocamos mujeres, lesbianas y trans entre las 1 y las 2 de la tarde. Sí,、eh, la, me voy a fijar si a nivel conducción hay algún cartel en relación con eso. Yo no he escuchado ninguna declaración al respecto. Obviamente, mucha de la gran mayoría, por,、eh, digamos, todas las agrupaciones opositoras, sí han planteado、eh, la. La reivindicación y el apoyo a la marcha de e s t a d i c e y muchas van a estar presentes por esa reivindicación. A nivel de conducción, tengo que decir que lo que necesitaría primero la conducción del gremio es un taller de género para entrenar dos cuestiones, porque estoy recordando. Hoy veía un,、ah, sí, recordá, que una frase i c h y e c o r d de Monserrat, varias frases de Monserrat al, al respecto, como diciendo que a la docente que no le a l c a n z a el sueldo se tiene que conseguir un marido. Este, así que. Bueno, muchas, puede haber una, viste, cuando ellos ven que necesitan voto, les favorece a su imagen, por ahí dicen, ni una menos, apoyamos, pero en la práctica están lejos. Pero bueno, trata, vamos a ver si, si por lo menos hay algún cartelito de apoyo, y, pero bueno, seguramente hoy es una jornada de lucha completa, así que a la tarde ahí estaremos también. Con, con la marcha, el paro este, acompañando al paro de mujeres y a, este, a la movilización. Bueno, m a r c o s e l gremio docente es un gremio、eh, en gran parte conformado por Por mujeres. Y, y para y con esto termino, lamentablemente y paradójicamente, en los puestos de conducción del gremio. Hay muchos más varones que mujeres. Así、eh, es, ¿no? Marcos. Muchos es... de las deudas pendientes.、Eh, Así,、ah, claro, claro señal o síntoma de las estructuras patriarcales que atraviesan estas organizaciones sindicales también. Te mandamos un abrazo, Marcos. A lo mejor、bueno. intentamos comunicarnos más cerca de las 12 para que nos cuentes qué es lo que está sucediendo en las calles de Córdoba. Dale. Un dale, abrazo. Dale, Le mando un abrazo a ustedes. Buen programa. ¿eh? Gracias. Y seguimos ahora en comunicación con Facundo, que es parte de la Asamblea de Científicos Autoconvocados. Facundo, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Como escuchabas recién, estábamos hablando、eh, con un delegado docente que también está en las calles y、eh, concentrando para marchar. ¿Nos quieres contar dónde están ustedes ahora? Nosotros estamos ahora en General Paz y la tablada, esto es a cuatro cuadras de Colón y General Paz. Eh, ahí ya nos vamos a encontrar con, bueno, con el compañero este que estaba hablando recién. Nos vamos a encontrar en un, una horita más o menos、eh, para ya marchar a, a lo que sería la Plaza Agustín Tosco, ahí enfrente、uh -huh. del Patio a l m o Exacto. Facundo,、eh, bueno, hay parte de, del contexto de esta movilización de CGT-STA que ya lo, lo ha hecho recién. Eh, nuestro compañero, pero hay algo particular que está atravesando la, las demandas de ciencias técnicas que nos gustaría que nos ayuden a contextualizar. Estamos hablando de más o menos、eh, un. ¿Cuánto? Un, ¿Mil millones? ¿Mil millones、eh, dos, de pesos、eh, dos, de reducción、eh, del presupuesto? 200 mil millones, me parece que son.、Uh -huh. eh, o 200 millones. No, no, no tengo muy claro los números. y、sí、sé que baja. Hasta el 0,59% del presupuesto, b a j a desde el 0,70, vamos a ver, 0,71 al 0,59%、eh, del, del presupuesto,、uh -huh. lo cual significa para nosotros un golpe、eh, durísimo. También,、eh, porque, bueno, digo, eso va a afectar en la cantidad de becas que se otorgan, en la cantidad de ingresos a carrera. s Que ya desde hace un par de meses, checato que es el presidente de Conicet viene anunciando que la cantidad de ingresos a carrera va a disminuir y que la cantidad de becas、eh, van a tratar de mantener la misma cantidad que la del año pasado.、Eh, mm. Pero bueno, también venimos de varios años donde año a año crecía abismalmente la cantidad de becas y este año van a mantener la cantidad de becas y los ingresos van a disminuir. Eso es algo que ya lo anunciaron institucionalmente. Eh, an, previo a saber cuál iba a ser el, presu el, la, el proyecto presupuestario de 2017.、Uh -huh. eh, Aclaramos, f a l i o a para nuestra audiencia、sí. que cuando vos、eh, decís ingresos a carrera estamos hablando、sí. de puestos efectivos como investigadores científicos o personal de apoyo dentro de、eh, lo que sería CONICET como estructura de investigación de, del Estado argentino.、Eh, exactamente. Uno, para ingresar dentro de lo que es el sistema científico, lo hace primero a través de una beca doctoral. Para recibirse doctor, luego tiene una beca más corta de dos años para, que, que se llama una estadía postdoctoral y ya luego le puede pedir al Estado、eh, ser parte de la planta permanente. Bueno, esa cantidad de personas que le, año a año le piden ser parte de la planta permanente, en todos estos últimos años ha ido creciendo y este año ya anunciaron que va a bajar.、Uh -huh. Entonces, bueno.、Eh, Yo soy partidario, digo, más allá de analizar los números, si es más plata, menos plata, es que es lo que se hace con la plata. Ya desde ayer, se, tengo unos compañeros,、eh, nos, nos estaban avisando allá en Buenos Aires, que aparentemente iban a revertir un poco el presupuesto de ciencia y tecnología, porque, bueno, la, la presión política ha sido muy grande, entonces、eh, sé, posiblemente se revierte en parte, pero no es solamente. No es solamente la plata, a, a eso es a lo que vamos, digo. Es qué tipo de proyecto de ciencia, qué tipo de proyecto de tecnología eh, quiere, eh, tiene en mente el actual gobierno nacional. Porque si fuera por plata, el día en que nos den más plata, nosotros o s tendríamos que callar la boca. Y lo que es cierto es que no nos vamos a callar la boca porque no, no es solamente el dinero, es qué es lo que se va a hacer con ese dinero. ¿Se va a invertir en ciencias sociales, se va a invertir en ciencias naturales, se va a invertir en lo que tenga que ver con el agro, ¿sabes? en qué se va a investigar? ¿Cuáles son la, la,、eh, las áreas prioritarias? ¿Cuáles le llamamos o n son las áreas prioritarias que van a. a、eh, que tiene en mira el actual gobierno nacional? Entonces, hay un montón, hay una discusión de fondo mucho más、eh, grave que la plata. Y, y hablar también de que el artículo 6 y 7 del actual presupuesto nacional, artículos 6 y 7, prohíben, prohíben el ingreso a planta en cualquier organismo del Estado. Es decir,、no、según el artículo 6 y el artículo 7. Del presupuesto,、eh, del proyecto presupuestario 2017, no podría haber para el año que viene ingresos a c a r r e r a Entonces,、eh, no es solamente cuestión de que suben un poquito el porcentaje del presupuesto,、eh, es bastante más compleja la,、eh, la situación. Y bueno, nosotros que también estamos buscando un poco es correr el eje、eh, y no solamente hablar de números, hablar de cantidad de plata, sino también eso, digo, poner en tela de juicio qué p u d e Ciencias u i e r e el actual gobierno nacional.、Eh, Facundo, y es bueno, es interesante los dichos de ayer de Lino Barañao, el actual ministro de Ciencia y Tecnología, en relación a, bueno, a estas proyecciones o a, la, a las líneas a través de las cuales están diagramando este nuevo escenario para la ciencia y la tecnología nacional, cuando a, aseguraba que、eh, una sobrecalificación de. De científicos argentinos y que habría que empezar a fomentar que la gente se vaya, ¿no? fomentar justamente、eh, lo que fue una gran disputa、eh, en contra de la fuga de cerebros durante、eh, los años precedentes. ¿Qué lectura sí, están ver, haciendo ustedes de eso? Sí, a ver, hay que reconocer una, una, una cuestión. Me,、eh, la frase, eso quiero que los científicos se vayan, la sacaron un, algunos medios, la sacaron un po, todos un poquito de contexto. Porque no es que esté buscando una fuga de cerebro, digo, no sería tan estúpido de decirlo al aire, de decirlo públicamente. ¿no? Eh, lo que sí está de fondo es la necesidad, según、eh, algunos popes de Conincept. Tenemos los nuevos científicos de perfeccionar, de, de perfeccionarnos en el exterior, de、uh -huh. aprender nuevas líneas de investigación en el exterior, aprender nuevas técnicas de trabajo en el exterior, porque parece ser que allá está la ciencia que vale la pena, allá está la ciencia del,、eh, de primera línea,、eh, y acá lo que hacemos, bueno, es algo es secundario.、Uh -huh. Entonces,、eh, ahí yo creo que la discusión de fondo es、eh, hasta qué punto. Eh, cuando nos quieren mandar al exterior para que después volvamos, incluso también eso es cierto, se firma generalmente un compromiso de retorno, es decir, le hacen firmar al.、Uh -huh. Si, si c o n e s o pone plata para que l u e o te vayas a formar al exterior, te hacen firmar un compromiso de q u e vuelvas.、Eh, eso ha sido así al menos en los últimos años,、uh -huh. no sé si va a continuar siendo así.、Claro. Eso me parece interesante. Eso、y、descartaría ver, la fuga de cerebros,、volver. querés reseñar vos. ¿Cómo? cómo? Eso, con eso querés reseñar que descartaría、eh, la fuga de cerebros. A priori sí, yo no sé cómo va a ser el llamado este año. Digo, yo te comento cómo ha sido los últimos años, en donde sí es cierto que、eh, ha habido personas que se han ido al exterior y han vuelto, se han ido a formar afuera. De todas maneras, yo creo que la discusión ahí es hasta qué punto el hecho de que los científicos se terminen formando afuera y con e s e Banque, eso, no nos está marcando un poco la agenda de lo que nosotros tenemos que investigar. Es decir, porque de a ya muchos científicos que vienen con líneas innovadoras, líneas、eh, importantes, interesantes, pero hasta qué punto no son líneas innovadoras para el país a donde fueron o para el continente a donde fueron.、Uh -huh. Digo, a lo mejor acá no son líneas que tengan、uh -huh. que ser prioritarias o necesarias. No sé si se entiende. Exactamente, sí, sí. O sea, es otra de las capas de la colonización también, en este caso del saber. Exactamente, exactamente. Bien, n f algún d o No, simplemente te iba a decir si querías agregar algo más y que ya estamos un poco corriendo con los tiempos.、Eh. Ah, sí, perdón.、Eh, no, bueno, eh, eso, eh, a, todos los, a, ver, a todos los que son de ciencia y tecnología, personal de ciencia y tecnología, que se suben todas las ciudades del país,、eh, se están llevando a cabo acciones. A través de distintas organizaciones que se sumen, que se sumen y acompañen como pueden、eh, este proceso de lucha、eh, que no va a terminar. Esperemos que no termine hoy, que hay sesión de, de mi Congreso y que nos dé todavía un poco de margen para, bueno, para seguir luchando. Bueno, muchas gracias, Facundo, por esta comunicación y bueno, vamos a seguir el desarrollo de la movilización de hoy. e s b u e n o muchísimas gracias. Hablábamos recién con Facundo, integrante de la Asamblea de Científicos Autoconvocados,、eh, en el marco de la movilización que se está desarrollando hoy en la ciudad de Córdoba, convocada por、eh, distintas fracciones gremiales, CGT, las CTAs,、eh, en la cual、eh, hay una clara demanda、eh, por la reapertura. Paritaria, por las mejores condiciones salariales, pero、eh, atravesada por las condiciones laborales. ¿no? Eh, ¿Cuáles son、eh, los lineamentos i sobre los que se va a trabajar? ¿Qué va a pasar con la armonización jubilatoria? ¿Qué va a suceder con、eh, la, las nuevas políticas educativas? En este caso,、eh, lo que quiere. Performar el operativo Aprender 2016, así que vamos a ir un temita musical ahora y vamos a seguir recuperando las、eh, medidas de fuerzas que se han tomado para frenar la implementación del operativo Aprender 2016 con la toma de distintas escuelas a lo largo del territorio nacional.